Buscaron refugio para poder dar a luz al niño Y solo encontraron insensibilidad e indiferencia Y terminaron en un mísero establo Y fue allí, en ese humilde pesebre En el corazón de la miseria y tan solo rodeado de pobreza donde el niño nació el ministerio de economía quiere compartir con todos los jubilados ese gran momento por eso los invita a tener una navidad tan pobre como la original P pensarán que los ministros de economía somos robots o computadoras <ríe> bueno eh, así es, no me cabe ninguna duda <ríe> eh, yo a veces me sonrío Jubilados argentinos <ríe> Domingo Caballo les desea Feliz Navidad